Bueno, en primer lugar, estamos muy satisfechos, muy contentos. Hubo un debate muy respetuoso, un debate como se propuso para discutir ideas, donde el Poder Ejecutivo presentó un proyecto, presentó dos proyectos. Este, uno de ellos para acompañar la maternidad y los primeros años de vida de niños y niñas, un proyecto para interrupción voluntaria del embarazo. Fue una promesa de campaña y hoy sentimos que fuimos escuchados. Sabemos que estamos en deuda en la Argentina con un problema de salud pública... ...y sentimos que fue recogida esta, esta percepción. En la Argentina hay miles de abortos clandestinos. Las mujeres allí eh, dejan la vida a veces y otras queda afectada a su salud... Y por suerte hoy pudimos dar un paso adelante para terminar con la clandestinidad del aborto. Si insistimos una vez más, el aborto sucede en la Argentina y queremos que esas mujeres que van a abortos clandestinos y puedan morir o dejar su salud allí puedan ser atendidas con dignidad en el sistema de salud. Creemos que esto fue escuchado, eh tenemos ...miles de mujeres en la calle pidiendo por este derecho... ...es una lucha histórica de muchas mujeres en, en nuestro país y en el mundo... ...y es un avance en los derechos, es una ampliación de derechos... Es, ...es una necesidad por salud pública... ...y es también terminar con una época de sufrimiento y de maltrato... ...que a la mujer se la ha esperado con la cárcel y con la amenaza y queremos recibirla con dignidad en el sistema de salud. Queremos, insistimos una vez más, queremos que las mujeres no mueran, queremos evitar esas muertes evitables, queremos eh, menos embarazos no intencionales, queremos menos abortos, y queremos que nuestra política...